Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde, arreborriquito, vamos a ver que mañana es fiesta y al otro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 Otro también Arre borriquito Arre burro arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre Vamos a Belén Que mañana es fiesta ya al otro también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para alegrar el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 que llegamos tarde, a reborriquito, mm. vamos a Belén, mm. que mañana fiesta y al otro también, a reborriquito, arreglar, anda más deprisa que llegamos tarde, a reborriquito, mm. vamos a Belén que mañana es fiesta y al otro también.